Radio Brique Deportes. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a día más aquí Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día, en hoy lunes, en el que da gusto comenzar un programa de deportes Teniendo las noticias que vamos a narrar en unos instantes sobre todo, viendo lo que han hecho los uriqueños en las distintas disciplinas deportivas Sobre todo destaca, de este fin de semana Que el club uriqueño de pesca deportiva se ha proclamado nuevamente Campeón de España, Liga de Clubs en la modalidad de corcheo mar Es el tercer título que consigue de, ...en siete ediciones en las que se ha celebrado... ...este título de este campeonato de España... ...no ha estado presente en las siete... ...el Club Briqueño de Pesca Deportiva ha estado presente en cuatro... ...y el, el balance no puede ser más positivo... ...tres eh, victorias, tres títulos de campeón de España... ...y un subcampeonato... ...en esta ocasión se celebró ese campeonato de España... ...en el escenario del llana Amarillo... En, eh, ...en Algeciras, en Casas... Eh, ...donde, eh, pues en el puerto de Algeciras, como decimos... ...donde el conjunto briqueño hizo valer su buen hacer... ...para eh, ser uno de los clubes más laureados en esta modalidad deportiva... ...y sin duda, eh, en, en lo que se refiere al campeonato de España... ...el Club Briqueño de Pesca Deportiva, que ya no solo pasea su nombre... ...por todo nuestro país, en lo que se refiere a pesca en agua dulce... ...sino también con esa modalidad de corcheo mar, sin duda... Eh, ...como consecuencia de tener quizás a uno de los mejores pescadores... ...en el club de esa especialidad de todo el país... ...Manuel Martínez López, que de nuevo forma parte de esta expedición... ...que eh, ha conseguido vencer al Náutico Urta, el club derrota ...y al Massangrel de Valencia... ...que han sido el segundo y el tercer equipo respectivamente. Esa ha sido la buena noticia del fin de semana... que nosotros vamos a tratar, no hoy, sino mañana porque hoy nos vamos a centrar sobre todo en el mundo del ciclismo. Tuvimos dos representantes ubriqueños en el Campeonato de Andalucía en Belmez de la Moradera, de ciclismo en ruta, hablamos. Y, y en esa eh, eh, con estos dos representantes ubriqueños conseguimos un botín de tres medallas, dos de bronce y una de plata. Rafa Rincón se llevaba el subcampeonato de Andalucía en categoría máster 40 en la prueba en línea, mientras que Paco Benítez conseguía en máster 55... Tanto la tercera posición en la prueba eh, Contrarreloj como la tercera posición En la prueba en línea. También participó El pradense José Miguel Bueno Que en este caso conseguía La octava posición en la contrarreloj Y la novena en la prueba en línea En su categoría Master Master 30. Como decimos Belmez de la Moraleda Prueba en la que se celebraba ese campeonato De Andalucía de ciclismo en ruta El pasado viernes, sábado e incluso el Domingo, aunque el domingo estuvo Ya eh, destinado para las ...pruebas, eh, sub-23 y, y élite. Y además, eh, también, aquí en la provincia de Cádiz, en Castilla de la Frontera... ...se celebraba el Campeonato de Andalucía de Maratón BTT... ...hablamos de ciclismo de montaña, donde hubo cuatro representantes ubriqueños... ...no conseguimos medalla en esta ocasión... ...el mejor de los nuestros, Jorge López Janeiro, séptimo de la categoría máster 40... ...decimoquinto Andrés Cintado, vigésimo primero Carlos Javier Arenas... ...y vigésimo séptimo Miguel Santos Orihuela... ...ganó pues el favorito el portuense José María Guerrero Ortega el Gasolina... ...que se adjudicó con cierta comodidad... ...al menos por la diferencia en tiempos en esa clasificación... ...con respecto a los otros competidores en categoría máster 40. Decir también que este fin de semana nos dejaba en este caso... ...el partido que en enfrentó al Lubrico Unión Deportiva y al Comarca de Jerez... En en la categoría infantil en la fase de ascenso a la segunda andaluza. Un partido que terminó con victoria de los jerezanos por 0 goles a dos en un partido en el que los ubriqueños no pudieron remontar el 3-1 de la ida. El Ubrique Unión Deportiva, que ha tenido una buena ocasión para haber pasado la siguiente fase, pero por unos motivos u otros, finalmente, nervios. El, el, el, no está acostumbrado a competir a estos niveles, pues se le ha impedido... Eh, aún teniendo un buen equipo y una muy buena opción y un rival al que más o menos también se le podía competir de tú a tú no ha, no ha podido pues ni remontar la eliminatoria ni pasar a la siguiente fase así que ya termina la temporada para el último de los equipos del Lubrico Unión Deportiva que quedaba todavía en la competición y también eh, quisiéramos destacar en este caso lo que fue el campeonato de eh, provincial de Fútbol 7 y Fútbol Sala ...en fútbol sea la victoria para el equipo gaditana del baño... ...por 5 a 2 ante el Hotel Catedral... ...el equipo briqueño que más eh, lejos llegó fue el Estudiantes... ...que llevó a semifinales, empató a 1 con gaditana del baño... ...y perdió en la tanda de penaltis... ...en lo que se refiere al fútbol 7... ...la final eh, en la categoría Señor midió al Black and Red de Algeciras... ...y al Fruit and May de Arcos... ...empate a 5 en la final, también se decidió en los penaltis... ...los algecireños se llevaron el gato al agua... ...y en eh, veteranos, eh, Fútbol 7 veteranos... ...el Machuca eh, se enfrentó... ...al Carpintería Intex... ...en los equipos de eh, Chiclana... ...pues 1 a 3 a favor del Campi Carpintería Intex... ...que fue el que más claramente eh, dominó el partido... ...y también decir que el pasado viene unos 70 niños participaron en la primera gincana escolar de la Asociación Ciclista de Ubrique. Fue toda la perfección, se disfrutó de la bici durante esa, ese par de horas en lo que duró la, la prueba. De todas estas cosas vamos a hablar en unos minutos, antes vamos a Policía 100, ¡seguida hablemos! Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38.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 Peña Bética, Pinturas Bullón y Radio Brique. 15:46 minutos de la tarde vamos a comenzar inmediatamente porque tenemos que hablar de muchos asuntos. ...con el repase a lo que fue el Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta... ...en Belmez de la Moraleda, en Jaén... ...donde eh, se celebraba desde el viernes hasta el domingo... ...en este caso, el viernes, la gala del viernes... ...era eh, dedicada a las pruebas contra el reloj... ...y el sábado a las pruebas máster... ...ya el domingo, sub 23 y, y élite... como hemos dicho, <coughs> presencia ubriqueña... Eh, ...de los componentes del ciclo Castillo y del pradense José Miguel Bueno... ...tanto de los ubriqueños Rafa Rincón como Paco Benítez... ...y el pradense José Miguel Bueno. Vamos a hablar de esta prueba con uno de los eh, ubriqueños... ...que estuvo allí presente, eh, Paco Benítez... ...que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿eh tú? Se, se celebró, como decimos, este campeonato de Andalucía... ...los eh, ubriqueños que regresaste con un buen motín... ...tres medallas, nada más y nada menos. Buenísimo balance, ¿no? Pues la verdad que sí, que estuvo bastante bien en uno de Andalucía que tú sabes que hay bastante nivel y, y el botín fue bastante bueno porque, hombre... Tres medallas, un pobrecito como Brick, que no es muy grande, y dos deportistas trajeron tres medallas, pues yo lo veo bastante positivo el balance. Uh -huh. Esto viene a confirmar, Paco, el gran momento por el que pasáis los eh, del ciclo Castillo, ¿no? Ya que el único que todavía quedaba por mojar eras precisamente tú, toda vez que José y Rafa ya habían subido al podio en esta temporada en al, en alguna prueba y estábamos allí a la expectativa de, ya, de verte y a ti en alguna, ¿eh? Hombre, yo la verdad que lo tengo más difícil que ellos puesto que como tú sabes bien sabes pues ya estoy terminando la categoría uh -huh. en mi último año en la categoría en la categoría también los últimos campeonatos que voy a disputar en esta categoría y, y lo tengo más, más difícil pero bueno la verdad que para la que tengo me encuentro bastante bien la verdad que sí es he un buen invierno y eh, voy de menos a más y son he buenas carreras y estoy ahí metido es, es, es lo importante estoy disfrutando también de, del ciclismo de momento me está respetando las caídas que para mí es lo más importante no nosotros vamos a disfrutar mm -hmm. lo más importante de todo es no caerme después no pinchar y después ya si termina en un buen puesto pues lo pero lo principal es no caerse y disfrutar como tú uh -huh. bien sabes. Paco, el, el escenario para este año venía muy muy bien dado que lo vuestro es eh, siempre meterle un poquito de montaña, lo que os viene bien. Eh, en líneas generales, ¿cómo cómo era el recorrido? ¿Cómo lo calificarías? Hombre, a nosotros la verdad que nos venía bastante bien, pero claro, nos teníamos muy asustados, pues nosotros no llegamos a, a el bien eh, hicimos la controlo Uh -huh. eh pero claro como estamos en una localidad muy pequeña aquello allí no, no nos metimos y no pues nos dejaron salir ya salimos muy tarde de allí y no sé tiempo de ver el, el recorrido, pero claro todo lo que había a verlo pues nos tenía escuchado oh, esto turístico es una rampa efectivamente una rampa allí eran cinco kilómetros tunre y el último kilómetro pues allí había picos de hasta del 27% por ciento de me mercnimin. Uh -huh. da más de cemento de estos rayados, hay no, ya, ya, ya hay bastante vídeos rodando por las redes. Uh -huh. y, y sí que nos venía bastante bastante bien y, y de eso ahí están los resultados, mientras más duro y y, y se suba más, mejor no viene a nosotros porque prácticamente uh -huh. como sea ya no ya le país. Ahí no tenemos que rascar nada nosotros. Sobre todo porque en estos últimos años ha sido así, ¿no? Eh ya no ha ha sido recorrido más o menos llano y, y a eso no solo se le suma que a vosotros se os da mejor la la, lo, los recorridos montallosos sino que al ser llano normalmente la, las llegadas como tú dices son al sprint y ha hecho el ñado un poquito más de peligro ¿no? exactamente no hombre claro la parte de que hay que hacer sprint porque esto es como todo el, en todas toda las en el ciclismo sobre todo tiene su cada uno tiene una cualidad y la verdad que no, no, el sprint no es, no es lo nuestro uh -huh. entonces claro si nos ponen una llegada como esta que también que picaba para eran 3 kilómetros y los últimos 500 metros tenía una media de un 10-12%, pues la verdad es que no venía bastante bien. Hombre, yo no pude sprintar porque me quedé en tierra de nadie, ahí prácticamente no pude llegar a la altura de los de los dos que llegaron delante de mí, pero bueno, eh, Rafa sí pudo y coger unos cuantos, y, y gracias a que fue en su vida pudo hacer, sacar su pealla de plata. Uh -huh. Lo, lo primero, Paco, eh, fue la alegría que te llevaste por la, en la tarde del viernes con esa medalla de, de bronce en la, en la contrarreloj, ¿no? Eh, ¿Cómo se te dio? Eh, la verdad que, si te estoy sincero, no hice una buena contrarreloj. Eh, me, vamos a ver. Eh, hice una buena contrarreloj porque hice 14-25. Una contrarreloj que tiene una bajada, era un llano y una subida. Tampoco era muy complicado, pero eh, tampoco estuve muy contento con la contrarreloj que metió, aunque todo el mundo... ...nadie está contento, solo el que gana es que está contento... Que claro. tampoco, como tú bien sabes bien ...el que hace cuarto ya el pobre se le queda la cara de... Bueno, dicho ...la medalla de chocolate que yo muchas veces la, la he cogido... Sí, sí. ...pero bueno, en línea general sí, es una buena economía... ...porque conseguir un tercer puesto pues, es importante. Uh -huh. Y el sábado se disputaba la, la carrera en línea con... <coughs> ...como hemos comentado con ese puertecito... ...que serían unos 500 metros más o menos, ¿no? Eh, 500 metros finales no. infernales, una especie de, de, de muro, podríamos decir... ¿Cómo se desarrolló la prueba para, para vosotros, para los Máster 50? Pues nosotros venimos a las 9 de la mañana, salimos un paquete aproximadamente de, no sé, en no, el Máster 50 habíamos, creo que eran cerca de 50 y 60 y 60, más 20 de Máster 60, uh -huh. que te quiero comentar, debido a la dureza del recorrido y como iba a haber, iba a formar un, un caos cortando la huerta civil, las carreteras, pues la organización de, decidió a los Máster 60 todo darle una huerta, o sea, 25 kilómetros, porque la diferencia entre nosotros y los 60 iba a ser entre la cabeza de carrera y la parte de la, de la cabeza de los 60, principalmente iba a ser muy grande, entonces tienen que cortar mucho el tráfico y todos decidieron darle una vuelta a los 60, que para mí estuvieron estuvo bastante aceptada la, la decisión. Uh -huh. Y después de la carrera pues nada salimos el paquete que hemos sentado, una bajada de dos kilómetros y medio neutralizada, salimos allí una carretera bastante alta, y a los 5 kilómetros aproximadamente, pues un giro a la izquierda, carreterita a 13, asfalto muy malo, y empezamos a subir ya. 5 kilómetros de, de subida, que allí ya, claro, cada uno va a su sitio, uh, tienes que poner tu ritmo, después de se va, y lo, lo que te he dicho, hasta que llegas allí al reacción este famoso que, que te he dicho, uh -huh. y después 10 kilómetros de bajada, ya, pues, figúrate, pues de salida, en la carrera rota en mil pedazos. Y, y ya pues cada uno va a su sitio aquí hay el algodón aquí no engaña y <risa> cada uno va donde termine es el puesto que te mereces yo no puedo no puedo decir me pasó esto esto no me pasó a otro si no vas bien, pues elclismo hay que va hay que subir y, y hay que y, y también hay que prestar entonces mmm, el puesto que tú consigas es el que te merece de que aquí no me de pones esos sa. yo conseguí un tercer puesto del que me merecía ese día por el, el, el que conseguí no se puede ahí me o sa entonces lo que te quiero comentar. Después de la, de la bajada eh, vino un llano, y de unos 9, 10 kilómetros, y a conseguido seguido venía la, la meta, se pasaba por meta, otra, y, y, y lo mismo y, y lo mismo en el siguiente paso. ¿Y la meta en y subida final, también? El, ¿Cómo? La meta que, que también era en subida. Exactamente, como te comentaba antes, la meta era de 3 kilómetros picando, picando para arriba, el último kilómetro ya eh, tenía un 7, por ciento, y los últimos 500 metros eran muy duros, eran uh -huh. rampas del 12... 12, 13% cogía pico, eh, y lo que te comentaba ya la carrera se rompió en mil pedazos y llegaron 12 cabezas, eh, después llegaron, no sé si llegaron 3 o 4, o sea, allí llegamos de, de 1 en 1, de 2 en dos uh -huh. y de los, no, no sé si has visto la clarificación, de los cerca de 60 escritos solo pusieron en la carrera 23 ciclistas de la categoría, son los que entraron en tiempo los demás descalificados, descalificados todos así uh -huh. fin, eh, hicimos lo que pudimos Y eh, siendo el último año de, de la categoría Pues eh, la verdad es que estoy muy contento Paco, pero la, la prueba la hiciste en solitario Desde el momento en el que En esa, esa primera subida que dices es que ya se rompió el pelotón o, o la hiciste en grupo No, no, no, eh, la hice con un compañero uh -huh. Un compañero, hicimos la bajada Y después tuve la el, de la, el, la mala fortuna De que me confié con él Nos pasó un grupito por delante y no pudimos enganchar el llano Y ya se nos se no, se no fueron Y desde que llegamos al no el paso por meta, y hasta volver a empezar, lo, prácticamente lo tuve que hacer solo, uh -huh. tirando de, del compañero y de otro. Y ya en la segunda subida ahí pude remontar bastante puesto y hice el noveno de toda la general y tercero de mi categoría. Uh -huh. Porque, eh, corrígeme si me equivoco, delante de, de ti se formaron, digamos, un pequeño grupo, los dos primeros de carrera, luego otro, otro pequeño grupo y detrás iban ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente. Se fueron los dos favoritos, ¿sí? porque están uh -huh. en otro nivel, Mario Fernández y Jorge Plata. Jorge Plata va primero incluso en la Copa España. Y ellos se fueron por delante ya al inicio de la segunda vuelta y después quedaron por detrás, eh, creo que fueron cuatro corredores. Uh -huh. Y después, pues, mm, los lo, lo dos de mi categoría y después entré yo, que el noveno. Pero, y después de mí, pues, entra, entraron otros dos, ya todos rotos, dos, un, un, el Rosario de la Aurora, porque, claro. Una carrera tan dura, pues es imposible Cada uno va a su ritmo Y, y lo, lo que estamos igualados, pues Eso lo, lo que pasó mm. lo, lo que consigues eh, Recortar en la subida eh, Parece que lo pierdes en la bajada Después de, de, de aquel atropello de hace un par de años Paco, ¿te te, te está co o te ha costado Volver a coger confianza sobre la bici en las bajadas? Supongo que eh, También, vez... conforme uno va cumpliendo Años, eh, ya las bajadas Se viven de otra manera también, ¿no? es que claro es que aquí a mí, a mí me ha juntado todo eh, lo primero claro la edad no perdona tú con la edad pues claro tú no puedes bajar igual que cuando tienes 40 o 30 y tantos años que yo bajaba y la edad tú vas pidiendo reflejo y después pues claro a consecuencia del accidente que tuve eso me ha afectado una barbaridad uh -huh. o sea, gracias a Dios he cogido bastante más confianza pero eso me ha mermado bastante la verdad que sí uh -huh. o a ver si el año que viene intento eh, a ver lo que puedo conseguir porque la verdad que Eso me va, en algunas pruebas me, me va a penalizar bastante, eh, porque también se trata de arriesgar, tampoco, tú sabes, ya no se puede arriesgar lo mismo, y si te falta confianza, pues ya no vas igual, porque la bada hay que hacerla con mucha confianza. Uh -huh. Entonces, era una bada y que se cogía 70 por hora, y, eh, no puedes frenar la curva, eh, afortunadamente estaba la, todo cortado y, y tú te abres la curva y la verdad que no bajé mal, pero es un lastre que estoy, que estoy llevando después del accidente, la verdad que sí antes nos comentabas que físicamente te encuentras eh, te encuentras bien eh, a tus 59 años en tu último año ya en Master 50 lo que comentábamos antes eh, no es lo mismo entrar en una categoría con los 50 recién cumplido que estás ya a punto de, de dejarlo el que hayas conseguido dos medallas eh, dice mucho ¿no? no hombre, la verdad que sí no sé si estoy eh, vamos a mí man me la medalla el último año y el balance en mi categoría de Master 50 Pues la verdad que eh, lo que he en esta categoría de los 50 o 60... ...la verdad que ha sido muy positivo... Uh -huh. ...la experiencia... Eh, lo del, ...la verdad que el palmaré no está mal... estoy bastante contento de lo que he conseguido... Uh -huh. ...ya el año que viene ya... ...claro el año que viene pasó a 60... ...ya hombre ya 60 años es una edad respetuosa... Uh -huh. ...si Dios quiere y la salud no responde... ...pues intentaremos ahí también compitiendo... ...porque es lo que nos gusta... ...y a ver lo que se consigue... ...ganar es muy difícil... ...porque uh -huh. en cualquier cosa hay mucha gente... Y, y, y la otra cosa, todo para mí todo el que se pone un total me merece todo el respeto Y, y no es nada fácil ganar en ninguna categoría ¿no? uh -huh. eh, Recordemos que en Máster 50 Paco ha sido dos veces subcampeón de España Que se dice bien bien pronto Paco, este año en, en ciclos Castillo, ¿no? En el que, por lo que nos comentaba tanto Rafa Rincón como José Migueno eh, Se sentí muy cómodo por todo eh, el apoyo que el equipo os, os da en todos los sentidos, ¿no? ...hombre, el equipo la verdad que se ha volcado con nosotros... ...tanto en todos los aspectos... ...eh... ...en primer lugar en materia eh, ...nos ha dado toda clase de, de material... ...después también nos está poniendo los, los desplazamientos... ...y después también en ciertas carreras... ...había muchos compañerismo ayudándonos... ...entre unos y otros... ...a ponernos en el grupo de cabeza... A Rafa han ayudado en, en muchas carreras también... ...para llevar para, para adelante... Uh -huh. ...lo que es la labor del equipo... ...la verdad que sí, que en, en ese aspecto estamos súper contentos... Uh -huh. ...estamos haciendo lo que nos gusta... Y, y y también, pues claro, si nos ayudan con el material y encima nos pagan los desplazamientos, pues estamos bastante contentos, la verdad sí. que sí. Supongo que es satisfacción recíproca porque vosotros se lo estáis devolviendo en forma de podium, de victorias y de medallas, ¿eh? No, no, la verdad que sí, que no, él, yo, hombre, nosotros, el equipo tiene gente, porque pagan cosas desplazamientos, de tiene un cosa en Cádiz, tiene otro en Málaga y tiene otro en Córdoba, entonces... Uh -huh. Eh, la verdad que con los de Cádiz creo que tienen que estar súper contentos, porque sobre todo Rafa, Rafa está haciendo una temporada impresionante. La verdad que yo no lo había visto nunca tan, tan bien como este año, y y, y la pena esa es de que no haya remachado, no hace más quedar palo y al palo, pero yo estoy completamente seguro de que de que va a ganar, vamos, uno una, sino más de una carrera, o sea, es lo que queda de temporada, que todavía queda bastante temporada. Uh -huh. Y si Dios quiere, los campeonatos, los próximos campeonatos de España y, y, y vamos. A ver si allí puede tener fortuna y, y hacer algo. No le quiero meter presión todavía, <risa> pero bueno. <risa> por cierto, esos campeonatos que serán en Madrid y en los que tanto Rafa como tú estáis seleccionado por la selección andaluza. Sí, no, ya matemáticamente los tres primeros de los de los campeonatos de mmm, vamos con la selección andaluza. Si queremos uh -huh. ir con la selección andaluza, eh, la selección andaluza corre con la ropa de la selección andaluza y, y te pagan ciertos gastos, no todo uh -huh. gastos te pagan ciertos gastos. Por correr con la selección andaluza Y además es un también correr con la selección andaluza. Claro Bueno, si si nuestro equipo lo permite también, claro. que también pues Yo me acuerdo cuando estaba en el CESA Que nos daban Pero CESA no, una de las veces no quiso que corriera con la andaluza Porque uh -huh. para ver una firma Era un, un sport bastante potente Y no quería perder su sport Entonces me acuerdo uh -huh. que uno de los años Que yo corrí un campeonato de España Lo corrí con con CESA porque no se opuso CESA Ajá Bueno Paco, ya para ir finalizando ¿Cuál ha sido el planteamiento tuyo para, para este último año en Master 50? ¿Qué es lo que tienes en no, cabeza todavía? No, la verdad es que yo empecé este año Como una, una especie de, de temporada De transición, de conocer ciertas carreras Que, que no conocía para, De cara al año que viene Porque hombre, ya es el último año en, en la categoría Y efectuando los campeonatos de Andalucía La categoría es de 50 a 59 Sí, de 10, Entonces, en 10. Ya, Ahí tengo yo muchas desventadas con la gente Uh -huh. Yo he salido de lo que te contaba antes a disfrutar de, del ciclismo que es lo que nos gusta a no caernos lo primero y, y intentar decir después pues, claro a nadie le la amadutes Si después puede hacer buenos resultados pues estupendo no que es lo que yo estoy tratando no uh -huh. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Tan solo eh, recordar que la próxima cita La vais a tener este mismo fin de semana En Alcolea, que además es Copa de España Y Copa de Andalucía De ciclismo en ruta eh, es, eh, Supongo eh, que se desplazaréis los tres, ¿no? Sí, sí, si sí, Dios quiere El domingo estaremos además que es la carrera de, de casa Que es de la carrera de, de, del equipo de, de Córdoba uh -huh. Y entonces nos están esperando Ya no han dicho que, hombre Que es la carrera de, de Nostra no Porque al principio podemos uh -huh. hacer algo Allí en, en Córdoba Y efectivamente es Copa de España y Copa de Andalucía Que por cierto Rafa va muy bien clasificado Y uh -huh. a ver si tiene una poquito de sentir se puede llevar la Copa de Andalucía uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver cómo va esta vamos, próxima cita A ver si no, de... no, a, a sí puede ser, mm, partido a como dice Sineoni <risa> Pues nada Paco, pues que ha un placer Como siempre hablar contigo Enhorabuena por estas dos medallas de bronce Y que sigas teniendo esa suerte, digamos Y ese tono eh, en categoría máster de 50 En este último año Y bueno, pues estaremos como como llegamos toda la temporada, muy atentos a tus pasos, ¿eh? Venga, muchas gracias. ¿tú? Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, adiós, buenas tardes, adiós. Vamos a seguir hablando de esos eh, campeonatos, de ese campeonato mejor dicho, de Andalucía, de ciclismo en ruta, de Belmez, eh, en Jaén, donde eh, no solo estuvo presente Paco Benítez, también estuvieron presentes Rafa Rincón y, y José Miguel Bueno. Eh, quizás la, la actuación más destacada por la medalla conseguida, la de Rafa Rincón, que se hizo con la plata en esa categoría Master 40. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Eh, Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero, eh, enhorabuena por por esa medalla, en lo que ya se está convirtiendo en una, en una costumbre para ti esta, en esta temporada, ¿no? Subir al podio. Pues sí, la verdad que gracias por la enhorabuena y bueno, la verdad que, que sí, ¿no? Eh, este, esta temporada la verdad que me está saliendo las cosas bastante bien en el aspecto de, de resultados y bueno, pues tenía bastante... Bastantes ganas en estos campeonatos y bueno, eh, pude conseguir esta medalla de plata que, que para mí ha salido a victoria. Uh -huh. Un campeonato de Andalucía con, con un perfil eh, en la ruta propuesta que es de los perfiles que os gustan a vosotros, ¿no? Que como sabemos se volvéis mejor el, en la montaña, ah, tenía algo de subida a la prueba, tenía bajada y sobre todo tenía eh, una zona que podemos denominar de esas de muro, ¿no? Como se como hacen en las clásicas de ...de belgas, en Bélgica... ...¿cómo era el, re el recorrido? Sí, la verdad que era... ...a priori era un perfil bastante... ...efequible eh, a nuestras características... ...¿no?... ...por, por el terreno... ...en eh, rugoso y... ...y el perfil tan... ...con, con tanto desnivel y... ...y de tipo... tipo ...montaña... Uh -huh. ...como estamos nosotros por aquí acostumbrados... ...y bueno, la verdad que era... ...que... ...sobre, sobre el papel era... ...un terreno... Que se que, vamos que se suponía que iba a ser bastante bastante duro ¿no? por por, por la, los desnive que ten, que tenían las pendientes y bueno pues al final la verdad que, que fue bastante duro para todos los corredores porque terminamos muy muy, muy poca gente mm. por, por las imágenes que he podido ver he visto que el paisaje el terreno es muy parecido al de esta zona no Sí, sí, sí. Eh, la verdad que la sierra de, de Jaén, eh, por donde era, transcurría la carrera, pues era muy parecida a la sierra de Cádiz y, y la verdad que eh, teníamos un entorno que, que parecía que conocíamos ¿no? y, y la verdad que era como si estuviéramos en casa. Uh -huh. Por cierto, me comentan que eh, lo que se refiere a meteorología, climatología, excepcionalmente fría para esta época del año. Creo que hasta los Máster 30 les eh, llegó hasta Neval, me han dicho. Sí, a los Master 30 la verdad es que le cogió un día bastante, eh, casi más in, de invierno que a, a lo que estamos, en la en las, esas en las que estamos, ¿no? Mm. Eh, eh, empezaron con lluvia y, y de repente pues se bajaron, bajaron bastante grado e incluso le cayeron unos copitos de de nieve, que, que, que la verdad que se le hizo bastante duro por el frío y la lluvia. Uh -huh. Bueno, ustedes también se llevasteis una, una ración de lluvia en, en la carrera de los Master 40. Cuéntanos, ¿cómo transcurrió eh, esa categoría? Sí, bueno, nosotros salimos con, con con calor prácticamente, que estaba estaba el día despejado y bueno, eh, salimos con, con calor y en, en el transcurso de la primera vuelta ya... Eh, Eh, encarando ya para, para el pueblo de mes pues de repente eh, nos encontramos la nube allí metía y, y empezó a llovernos a mares que que fue vamos que fue hasta hasta final de carrera prácticamente nos acompañó toda toda la carrera y y a eso también hizo que, que la carrera fuera más dura de lo que normal uh -huh. oye rafa eh, entiendo que llegabais tanto tú como eh, Josemi como paco con ciertas opciones, ¿no?, de, de pisar el podio viendo los últimos resultados y supongo que eso entraba dentro de vuestros objetivos. Sí, yo cuando vi el perfil y, y todo el mundo me enseñaron algún que otro vídeo antes de la carrera, ¿no?, el, del recorrido, la verdad que yo lo veía bastante duro, ¿no? Y, y entonces ahí fue, ya castré mi atención y marqué en rojo esta carrera porque podía tener alguna que otra otra posibilidad de, de, de conseguir ese añorado mayor y, uh -huh. y bueno la verdad que que fue fue realmente dura pero también había compañeros que tenían marcado eso y eh, tenían marcado la, la carrera y, y era complicado también estaba también era eh, me, me habían puesto como de los favoritos y uh -huh. estaba bastante vigilado por ese aspecto y Y también era otro, un hándicap importante a la hora de conseguir la victoria. Ajá. Estamos hablando de todo un campeonato de Andalucía, se pueden imaginar el, el nivel que, que se pueden encontrar en muchos casos, incluso muy cercano a, a casi lo, los profesionales, salvando las distancias. Eh? Pero en lo que se refiere al modus operandi, obviamente pues eh, se pueden imaginar ¿no? ciclistas de toda Andalucía a el nivel que puede haber allí. En cuanto al desarrollo de la prueba, en esa categoría Master 40, ¿cómo fue? Entiendo que desde el principio eh, todo muy controlado, ¿no? Intentando que, que no hubiera escapadas, ¿no? Sí, eh, desde el principio la verdad que a, a, a, habíamos o habían dos equipos bastante numerosos ¿no? Y eh, intentaban controlar la primera parte de la carrera y bueno, hasta llegar a pie de puerto y, y ahí pues empezamos la ascensión eh, en el que ya prácticamente se rompió la carrera por completo y nos quedamos un, prácticamente un, un grupo de eh, 40 corredores aproximadamente que, que bueno que en la segunda vuelta bueno ya eh, en cara por paso por meta ahí ahí tuve yo un percance un pequeño percance que bueno pude subanar rápidamente a base de caída pero bueno eh, me levanté rápidamente pude pude arreglar la avería y, y seguir a, hacia adelante y bueno al final pude contactar con los primeros y bueno eh, después pues hubo un, un escaseo de corredores que pudieron conseguir eh, escaparse y y al final pues el, polo, el pelotón parece que lo permitió y bueno, ya cuando se decidió prácticamente la carrera fue pues, en, en el tercer paso por el pueblo que ahí pues sí, sí hubo ya ataques más serios, hubo bastante dureza y, y bueno, ahí se rompió el, el, casi por completo el paquete y, y bueno, al final pues ya mmm, a falta de 5 o 6 kilómetros pude zafarme yo un poco ya de, del grupito en el que iba y a cara carame ya que es un repeso de un kilómetro pues pude rebasar al al que iba escapado no de mi categoría a, a uno de ellos y, y bueno entonces pude conseguir ese segundo puesto uh -huh. en esa esa caída sin consecuencias físicas no sí bueno fue un poco de chapa y pintura y uh -huh. pero bueno después si sí, tú sí tenía un problema mecánico en la maneta que uh -huh. bueno el cambio no me iba bien y demás y pero bueno, ahí odia ahí a Tranqui Barranca y pero bueno, al final pues pues con, con orgullo pues pude pude terminarla. En el vídeo Rafa podemos ver que son muchos los intentos de fuga durante el desarrollo de la de la prueba que se fueron neutralizando poco a poco, incluso te vemos a ti en uno de ellos, ¿eh? Sí, sí, eh, estuvimos a, a varios ataques a fin importante, pero la verdad que que estábamos muy muy vigilados en ese en ese aspecto no a, lo, a la gente favorita prácticamente no nos dejaban respirar a no ser que, que fuera un ataque ya muy duro que, que que el pelotón no pudiera, pero al final sí que hubo ataques por por varias varios componentes y varios equipos que, que, que sí que que se intentó, pero la verdad que era complicado escaparse desde principio a no ser que fuera permitido por el pelotón. Uh -huh. La verdad es que hay que tener sueltas para, para saber cuál es la buena no y cuál es la idónea para intentarlo porque como tú nos comentabas antes ahí hubo un par de ciclistas que se escaparon y quizás lograron meter esa distancia más por indecisión del, del pelotón que, que por la dureza del propio ataque. no Sí, totalmente. no Fue una escapada en, que transcurrió en el, en el llano antes de entrar al pueblo de Dermes. Uh -huh. Y el, eh, lo permitió el pelotón, todos se quedaron mirando eh, eh, y rápidamente nos sacaron un minuto, un minuto y diez, quince segundos por, por el paso por el pueblo y bueno, consiguieron mantener esa distancia hasta pie de puerto y en, en el puerto era la verdad que al tener tanta pendiente eh, al final pues ahí se saca muy poca diferencia o uh -huh. se saca o se recorta, entonces... Fue complicado y, y fue permitido y no al final pues, pues tuvieron suerte de, de por lo menos el que, el que ganó en mi categoría de llegar uh -huh. ya decimos que esos ataques más serios se produjeron en, la, en la, última, la última vuelta, pero claro ya una distancia insalvable os hubiera hecho o en este caso si te hubiera hecho falta un poquillo más de terreno ¿no? para, para poder haber dado contacto haber contactado con, con el que finalmente fue. El, el vencedor de la carrera claro yo yo también pequé un poco de, de, de confianza ¿no? porque yo conocía al corredor que iba escapado y no, no lo veía que, que, que estuviera o, o creí creí que en la tercera vuelta pues, el paso por el puerto iba iba un poco a flaquear porque no es un corredor que que se destaque en la montaña uh -huh. y digo creí que la verdad que en, en el tercer paso por el pueblo, por el por el puerto iba iba a bajar el ritmo o lo iba o lo iba a cruzar no esa escapada, pero al final yo cuando vi que lo había pasado el, el puerto mmm, ya lo vi muy complicado, ¿no? Porque ya era prácticamente bajada y los 10 últimos kilómetros en llano y lo que bastante complicado ya de de poderlo pillas. Mm. Plata para ti, por lo tanto, en este campeonato de España y parece que este año se está resistiendo en una victoria, ¿eh? que sin duda ya merece por la regularidad que estás manteniendo. Sí, la verdad que es muy, es muy complicado llegar al cajón de arriba porque la, la verdad que la gente eh, con los que me topo, pues por, por, por circunstancia por, porque son más rápidos que yo, porque eh, han llegado en un momento mejor y, y al final pues siempre me quedo con ese sabor ahí amargo eh, con el segundo puesto no pero bueno eh, en, el, en este campeonato andalucía la verdad que me ha dado un poco de coraje porque tenía muchas muchas expectativas no puestas en ella por el perfil y demás y por la gente que, que, que todo el mundo me daba como favorito y ganador pero pero bueno la verdad que es satisfecho no porque también es muy complicado el estar siempre metido en el podio no eh, uh -huh. llevo muchos años en, <risa> compitiendo y Casi, nunca, vamos, de todos los años que llevo nunca he podido conseguir todo todo esto podium en, en tan poco tiempo y en el tiempo tan tan junto. Este próximo fin de semana eh, va a tener lugar el Gran Premio Ciclista de Alcolea, que es puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía, ¿no? En esta última, donde en verdad te encuentras muy bien posicionado a falta de tres pruebas, ¿no? Y sin buscarlo, porque tú estabas centrado más que nada en el ranking y ahora en la Copa de, de Andalucía pues te encuentras bastante bien. Sí, exactamente. La verdad que en la Copa Andalucía me he metido ahí eh, también en los puestos cabeceros, ¿no? Luzando ahí por, por el liderato. Y, y bueno, la verdad que en Alcolea pues, intentaremos de, de rebañar otros tantos puntos a ver si podemos y por lo menos ya colocarme bien. Y en, la, en las últimas pruebas, pues estar estar eh, en una buena colocación para disputar la victoria por la copa andalucía uh -huh. oye y en la copa españa porque finalmente no, no participaste en la primera que tuvo lugar ahí en cazola sino oh, ahora estaríamos hablando de, de otra cosa muy parecida ¿no? también sí la verdad porque bueno eh, tuve una buena una buena participación en las dos en las dos de copa de españa que, que se hicieron aquí en andalucía y Y bueno, cogí bastantes puntos, y, pero claro, en, en Cazorla como parte y bueno y algunas que se, hizo, que se hicieron eh, por Madrid, por, uh -huh. por el norte, pues que tampoco participé. Entonces, ahí ya vamos, no tenía opciones ninguna para, para estar entre lo, los cinco primeros al menos. Uh -huh. Bueno, pues eh, a esta altura de la temporada, aprovechando ese punto de forma, ¿cómo te encuentras? Eh, ¿Están frescas esas piernas todavía? Bueno, ya he estado un poco más saturada de de carrera y viajes, pero bueno, intentaremos alargar un poco la forma porque ahora vienen también dos o tres semanas bastante importantes, ¿no? Entre ranking y copa, pues quiero intentar aprovechar y rebañar los máximos puntos posibles para, para poder ir a, la, a las demás con un poco más de tranquilidad. Y bueno, a ver, a ver cómo responden en, en estas tres semanas el cuerpo porque la verdad que ya llevamos mucha tralla, ¿no? De, de carrera y viaje, y bueno, el cuerpo también es sabio y, y pide un poco ya de, de parón, pero bueno, hoy ahí estoy, estoy intentando de, de de frenar, o sea, de sortar el, el acelerador uh -huh. para que el cuerpo vaya vaya lo más fresco posible a, a las carreras. Rafa, lo, lo recomendable, mirando lo que es la temporada, ¿no? Lo recomendable es que ahora en los meses de verano, eh, digamos, baje lo que es el, el, el nivel competitivo un poco, que te tomes alguna semana de descanso o, o, o intentar mantenerte simplemente. Sí, bueno, ahora viendo el calendario que tenemos, pues eh, tenemos prácticamente hasta la primera semana de julio y después hay un pequeño parón de en el ranking hasta hasta primero de agosto, entonces eh, voy a intentar de terminar la última de junio para descansar un, varios días un descanso activo uh -huh. digamos que son pe un, un periodo de, de descanso de, de, de saltar piernas, solamente salir a pasear un poco en po pocas horas y, y, a, y en julio descansar tres o cuatro días a desconectar de bici y volver a retomar otra vez los entrenamientos para, para el final de temporada uh -huh. pues nada Rafa, pues lo vamos a dejar aquí y como te decíamos al principio enhorabuena por esa medalla de plata por ese subcampeonato en esa categoría máster 40 y nada, mucha suerte este fin de semana para ti para tus compañeros ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias Jesús Muchas gracias, un abrazo, no. hasta luego Venga, un abrazo Recordemos, por lo tanto, cómo han quedado esas eh, clasificaciones. Eh, comentar que, por ejemplo, Rafa Rincón eh, solo participó en este campeonato de Andalucía en la modalidad de, de línea, en la prueba en línea, no participó en la contrarreloj. Y en esta categoría de Master 40 la victoria fue para José Manuel Benítez Repiso con 2 horas 17 minutos 39 segundos, seguido de Rafa Rincón, 2.18.39 y Domingo Rodríguez, 2.18.47. ¿Qué? En Máster 30, en la prueba en contrarreloj individual, victoria para Francisco Javier López con 12 minutos 13 segundos, seguido de Saúl Pérez, 12.45, y Cristian Ruiz Gallego, 12.59. José Miguel Bueno Perea fue octavo con un tiempo de 13.28. Y en la prueba en línea... Eh, de nuevo, Francisco Javier López González se llevaba la victoria, dobló, por lo tanto, consiguió un doblete, dos medallas de oro en la prueba en línea con un tiempo de una hora, 27.51, seguido de Francisco Javi, eh, Rodríguez Pozo, eh, 1.28.36 y Saúl Pérez eh, Giraldo, 1.29.30. José Miguel Bueno Perea empleó un tiempo de 1.52. 32 eh, 18 destacar que su recorrido se acortó pues por esos eh, por esa metrología ¿no? que hablábamos con rafa rincón y al final no eh, hicieron las cuatro vueltas que en, que en principio estaban previstas para este para este recorrido tres cuatro no sino tres vueltas perdón y por último máster 55 eh, como decíamos en la contrarreloj victoria para José antonio bravo jiménez 13 18 Segunda posición, Pedro Coronado, 13'56 y tercera, Paco Benítez, 14'25 y en la prueba en línea. Primera posición, Pedro José Pérez, 1'30, eh, 14, 1'30, 14, seguido de José Antonio Bravo, 1'30, 16 y Paco Benítez, 1'31, 51. Seguimos eh, hablando de ciclismo en los próximos minutos, dejamos eh, el ciclismo de carretera, el ciclismo en ruta para centrarnos en ciclismo de montaña, porque este fin de semana también se celebraba el Campeonato de Andalucía de Maratón BTT, que tenía lugar en eh, Castellar de la Frontera, en la zona del Almoraima, donde... Estuvieron presentes cuatro ciclistas ubriqueños, Jorge López Janeiro que terminó en la séptima posición de su categoría máster 40, Andrés Cintado decimoquinto de la misma categoría, Carlos Javier Arenas Chacón vigésimo primero y Miguel Santos Orihuela vigésimo séptimo, todos ellos como decimos en esa categoría máster 40. Vamos a conocer un poco más sobre esta prueba con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como decimos, campeonato de, de Andalucía en la zona del Almoraima eh, a la que tú regresabas, eh, no solo a esta zona, sino lo que es al formato de, de maratón. ¿Cómo te fueron las cosas? Eh, bueno, me podrían haber ido mejor, pero bueno, contento con la carrera, con el séptimo puesto. Eh, pude aspirar a más, pero pero bueno, la verdad que, que tengo que estar contento, ya que, como bien dices Jesús, este año he practicado poco maratón, Y, y bueno, me gustaron mucho las sensaciones que tuve al principio, pero bueno, después quizás me faltó esa falta de ritmo en, en los maratones en larga distancia y lo conocé un poco al final. Mm -hmm. Esta maratón, la hemos hablado otras veces, la modalidad de maratón BTT, eh, bueno, cuenta con muchos adeptos, eh, sobre todo porque, digamos, no nece necesita eh, tanta especialización como a lo mejor el rally, me refiero sobre todo a técnica ¿no? Aquí tenemos... Y en, en este tipo de, de pruebas siempre caben la sorpresa o la incógnita de los rivales que te puedes encontrar, ¿no? Sí, claro. La verdad que aquí el abanico es, es más amplio. Es una carrera más cicloturismo, donde pueden participar mucha más gente. De hecho, pues había 600 participantes, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, los primeros, pues el primer corredor hizo 3 horas 8, creo, creo recordar y, y pasadas 6 horas todavía estaban llegando gente a meta ¿no? entonces eso, hay bastante más gente y después que, que bueno que como bien dices también la técnica, aunque también es importante pero pasar a un segundo plano es más la resistencia ¿no? y, y el fondo ¿no? a la hora de, de competir. Esta zona de, del Almoraima, tú ya la conoces bien esta, esta zona de Castellá porque has participado en, en varias eh, pruebas en, en varias ediciones en este en Maratón BTT y eh, el recorrido ha sido el mismo que por ejemplo el año pasado o, o cada año va cambiando no la verdad es que para mí bueno el entorno es espectacular no ya que es todo en, en la finca del de Almoraima moraraima eh, lo que se hace es rodear el embalse de, del guaadarannque y el abanico pues también es bastante amplio ¿no? para, para ampliar el recorrido este año aunque siempre y ya, ya te digo la el, el fin de la carrera es darle las vueltas al embalse de Guadarranque, pero sí han metido bastantes partes nuevas y, y bueno, la verdad que, que con la organización de, del Club Ciclista de, de Castellar lo hacen vamos, para mí es uno de los mejores maratones de Andalucía, ¿no? En cuanto a organización, recorrido, en eh, todo todo su conjunto, ¿no? Mm. Y, y la verdad que en esta ocasión, siendo el campeonato de Andalucía, pues tampoco defraudó había mucha gente nueva, ¿no?, esta creo que es la séptima edición que se hace y al ser campeonato de Andalucía pues claro, había eh, gente de toda Andalucía y bueno y, y se han ido encantados ¿no? con, con la prueba uh -huh. Jorge, eh, entiendo que ya no es por el hecho de ser campeonato de Andalucía porque eh, aunque en las temporadas tú no te centras en maratones, a esta eres así sido acudes todos los años, ¿no? Sí, sí, ya te digo porque es, que es la que es la que más me gusta ¿no? entonces suelo, suelo coincidir. Este año Eh, de hecho, me coincidía con, con la prueba del Open de España de rally, ¿no?, en la que decidí finalmente no, no asistir uh -huh. y, y me decanté por, por esta prueba que, ya te digo, me, me encanta, ¿no?, me, ya eh, por el recorrido, por, por la organización en sí y, y, bueno, no quería no quería dejar pasar la, esta oportunidad. Uh -huh. Este año, como decimos, ha acabado en séptima posición. Cuéntanos cómo, cómo se desarrolló esa carrera de los Master 40. Pues bueno, la carrera como bien dices la conocía bastante bien, al principio un puerto de unos 6 kilómetros en el que yo divido la carrera en tres partes, no la primera era salvar ese escollo del puerto no en el que me, me sorprendí porque fui muy bien subiendo y, y bueno, iba todavía ahí en la pomada por, por las medallas, licenciaron José no María Guerrero el Gasolina y otro chaval de, de Almería que la verdad que, que ellos eran incansables, ¿no? Pero la tercera plaza sí sí estaba ahí, entre habíamos, habíamos cuatro corredores que íbamos muy, muy juntos, íbamos en el mismo grupo, y bueno, eh, una vez el pasado el puerto, empezaba la segunda parte de la carrera, que había bajadas muy muy rápidas y, y muy rotas, ¿no?, en las que ahí me defiendo bastante bien, Y, y bueno, eh, ya para los últimos 10 kilómetros de meta Pues pues el plato fuerte, ¿no? Que era eso, eh, la resistencia de, de haber hecho eh, tres, tres horas de, de carrera ahí a, a tope y, y aguantar Yo sobre el kilómetro a 50 íbamos, como ya te digo eh, Los cuatro Master 40 para, para además con las demás categorías ¿no? Ya que sí. en este formato pues todas las categorías corren juntos vamos en un grupo de, de unos ocho corredores Y decidí, decidí atacar en una bajada, me pude me, me fui con un corredor élite, con Iván Vargas, compañero del año pasado de equipo, y la verdad que iba con la pareja idónea ¿no? para llegar al final, pero bueno, eh, al final eh, empecé a causar eh, el esfuerzo y, y bueno, eh, me, me quedé un poco vacío y bueno, pude defender esa séptima plaza ahí con, con, con más pena que gloria, ¿no? Bueno, a pesar de todo, por lo menos supongo que, que te quitan la espinita del año pasado que recuerdo que, que eh, tuviste varias averías mecánicas que te lastraron durante la prueba, ¿no? Sí, bueno, el año pasado también coincidió que fue Open open de Andalucía estos dos años anteriores fueron Open de Andalucía el, hace dos años pude ganar la, la prueba y el año pasado, pues, a mitad de carrera eh, tuve problemas mecánicos, ahí aunque terminé, pero ya sin, sin ninguna opción a a, a podios, ni, ni a los primeros puestos ni a disputar los primeros puestos pues más la segunda parte de la carrera fue más a disfrutar de, del entorno y el recorrido que, que otra cosa uh -huh. Jorge, ¿y, ¿y qué tal han ido las cosas para el resto del, del equipo Aqualider Centauro Bikes? Bueno, la verdad que, que era era bastante complicado no tenemos a, a, a José Daniel eh, eh, Borrego, ¿no? que, que obtuvo la, una novena plaza en, en, en Master 30 Eh, Fede Federico Morón Varea también en élite, creo que fue eh 12ava posición y bueno, eh, Andrés Sintado que también me estuvo comentando que, que no tuvo muy buen día, que, que tuvo problemas con con la barriga y bueno, lo lo lo causó lo, lo causó bastante y bueno, eh, hizo una, 15 plaza, una 15a una 15ava plaza, que no está mal, pero claro, seguro que que él lo estaba a estar más más adelante. Mhm. Bueno, aunque tú estabas aquí en, en Castellar también recibiste una buena noticia eh, de Alcalá de Hinares donde se eh, disputaba, como dicen la última prueba del Open de España de Rally BTT eh, tras la que han mantenido la séptima plaza ¿no? del Open lo que te, te va a dar cierta ventaja en el, en lo que va a ser el Campeonato de España que creo que es en Moral Zarzal en Madrid, del 20 al 22 de Julio ¿no? Efectivamente eh, había disputado tres pruebas del Open, y va en sexto lugar Y bueno, ya que la, las opciones tampoco eran no tenía muchas opciones de, de llegar al podio, pues decidí no ir, ¿no? Sabía que no que no asistiendo a esa prueba no iba a perder muy, muchas plazas, ¿no? Y de hecho bueno, he perdido solamente una, he terminado séptimo en, en el Open de España de de rally que, bueno, para hacer la primera edición que, que lo hago más o menos al completo, aunque no ha existido esa prueba, uh -huh. estoy bastante con, contento, ¿no? Y de esta manera, pues, con este resultado, pues, en el Campeonato de España, pues, voy a salir en, en primera fila, ¿no? Que eso, en una carrera donde eh, haya una manga con, con 60 o 70 corredores, pues, pues siempre es importante salir en, en la parte delantera uh -huh. Eh, Jorge cada vez quedan menos ya para vuestra aventura en los uh, alpes no sé si ya estáis pensando en ello con, con tantos compromisos de por medio si estáis ya en modo alpes o todavía no bueno me queda antes de los alpes eh, me queda iba a disputar montecoy este fin de semana pas este fin de semana que viene uh -huh. pero también he decidi he decidido no, no competir más eh, centrarme eh, bueno en la última prueba del Open de andalucía que es el día 17 creo recordar en base eh ahí si, si consigo terminar la prueba eh, indiferentemente de, del puesto que quede creo que no que no voy a perder la segunda plaza porque tengo un colchón amplio con, con el tercero y bueno eh, entonces este mes pues pues ya preparando el mes de julio que, que ya no solamente los alpes ¿no? sino intentar llegar a andorra y a, y a madrid ¿no? que son las dos últimas pruebas que voy a hacer Uh -huh. en, en buen estado y bueno y sobre todo con ganas de, de competir ¿no? que, que quizás ahora con tantas carreras que llevo pues pues eso es lo que lo que necesite no llegar con, con chispa y con ganas de, de, de competir qué tal manolo recuperado ya del todo sí bueno manolo pues eh, eh, ganó en su categoría eh, ayer ¿no? uh -huh. en, en castellar eh, fuimos muy fue una pena ¿no? porque iba muy cerquita de mí atrás Y cuando llegué a meta, llegó, creo que fue a un minuto, un minuto y medio mía, ¿no? Que, que si me hubiese juntado él, con él en carrera, ¿no? Él, pues quizá a lo mejor, pues, pues hubiese me hubiese venido a mí mejor, ¿no? A él le vino perfecto, ¿no? Ya que, ya que él ganó, ¿no? Uh -huh. Pero con su compañía y su experiencia, pues yo creo que también me hubiese aguantado a lo mejor un poco ese esas ganas que tenía de, de estar ahí, de, de esa medalla, y él me hubiese serenado y... y Pienso que es a lo mejor lo que hubiese necesitado para para obtener una mejor posición. Uh -huh. Y ya por último, Jorge, que también os eh, interesa interesa conocer eh, una exper la, vuestra experiencia que tenéis ahí en Jerez, porque en esta fecha ya termina lo que es el, el curso escolar, ¿no? Eh, y supongo que también estará cerca lo que es la clausura de, de vuestra escuela, ¿no? De escuela de, de ciclismo del Centauro Bike. ¿Qué balance hacéis de lo que ha sido este curso? Parece que ha habido más niños que nunca y además compitiendo, ¿no? efectivamente el, el jueves pasado esta última semana no eh, el jueves fue la, la entrega de, de diplomas que la hacemos le hacemos uh, el último día de clase pues le hacemos un juego en el que el que en el que todos los, los alumnos tal, desde los desde los más pequeños hasta los más mayores jueguen en común y, y bueno en la, la entrega de diploma y una y una merienda ¿no? y el el martes también hicimos aquí en, en guaaddalcatín que donde donde hacemos las clases eh, tenemos un circuito hecho eh, muy bueno, para, para las edades pequeñas uh -huh. Hicemos, hicimos hicimos un, un eliminator la verdad que se lo pasaron de, de muerte y como bien dice jesús pues súper contento balance super positivo hemos llegado a tener hasta 70 niños en, en la escuela y bueno y las expectativas para el año que viene pues pues son muy buenas ¿no? el año pasado empezamos en octubre este año vamos a empezar en septiembre y bueno, tenemos niños de aunque son pocos, ¿no? Pero tenemos niños de Chiclana de Puerto Real que vienen aquí a, a Jerez a, a, a dar las clases y bueno, y invito a, a la gente de Ubrique que si se quieren interesar por, por la escuela de esto, no tienen más que ponerse en contacto con, con la Escuela Ciclista Centro Gobay, que es el perfil en el que hablamos en Facebook, ¿Sí? y bueno tendré un honor grandísimo, ¿no? De poder enseñar y, y, y que aprenda todo lo que conlleva la bicicleta, ¿no?, aquí en, en, en Guadalcací, ¿no? Ajá. Quería destacar esto porque, bueno, ya, ya de, de por sí es eh, complicado, ¿no?, crear una escuela deportiva, sea de la modalidad que sea, pero sobre todo de ciclismo, que no estamos muy acostumbrados por aquí, por el sur, y, y yo, por la experiencia que he podido ver, eh, no es que eh, no es como en otros deportes que les cuesta atraer a los niños. Aquí los niños parece que se sienten muy atraídos por la prueba, lo que hace falta más iniciativas como esta, ¿no? Claro, claro. La verdad que en estos dos últimos años pues pues se ha avanzado un poco en el tema. Han surgido uh, algunas que otras escuelas. Las competiciones eh, que tenemos todos los fines de semana están plagadas de, de niños. Y bueno, yo creo que en cuestión de, de esto, de, sobre todo en el, en el deporte, en el ciclismo femenino, ¿no? que, que antes ha, ha faltado mucha gente pero de aquí a cuatro o cinco años en las categorías de sub23 y élite va a haber una parrilla estupenda sobre todo eso de mujeres, ¿no? Y porque mmm, cuando yo empecé hace hace 10 10 años habría había dos o tres mujeres por por carrera, ¿no? Este año pues, en las escuelas, gracias a las escuelas pues pues está incentivando esa, ese deporte femenino no y esperemos que, que eso, en cuestión de 4 o 5 años haya bastantes mujeres compitiendo. ¿no? Uh -huh. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí Jorge, darte la, la enhorabuena por, por ese papel en el Campeonato de Andalucía y en, en Castellar. Y nada, pues lo que tú dices, ahora un momento de regular, quizás las fuerzas de cara a lo que va a ser el próximo mes de julio que se ve que va a estar muy muy completito y en el que bueno, tienen marcado distintos los distintos objetivos de la temporada, sobre todo para para ese mes. Que nada, Jorge, que muchas gracias. Pues bueno, eso, muchas gracias y un saludo a todos los brecaños. Un abrazo. Voy mantener mantener informado para, para julio, a ver cómo a ver cómo va la cosa. Vamos a ver si hay si hay suerte. Bueno, un, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Vamos a repasar la clasificación de lo que fue este campeonato de Andalucía de Mountain Bail Almoraima en esa categoría Master 40. Vencedor, campeón, de nuevo, el portuense José María Guerrero Ortega, el gasolina, con un tiempo de, un, de 3 horas 17 minutos 27 segundos, seguido de Juan Manuel Sánchez Fernández, 3, 20, y Fernando Torres Martín, 3, 25, 30. Jorge Lopejaneiro fue séptimo con 3, 31, 34, Andrés Cintado Romero, décimo quinto con 3, 39, 19, Carlos Javier Arenas Chacón, vigésimo primero con 3,48,04 y ángel Miguel Ángel Santos Orihuela, vigésimo séptimo con 3,53,04 todos ellos en esa categoría Master 40 Y también queríamos enlazar con esto último que nos comentaba Jorge López Janeiro sobre la participación cada vez más alta de, de chicas, de, de niñas en las competiciones eh, eh, ciclistas, en este caso, eh, comenzando desde pequeñitas en, en las escuelas de ciclismo y pudimos comprobarlo nosotros por nuestros propios ojos, no en la escuela de ciclismo, sino en la primera gincana escolar que se celebró el pasado viernes en las pistas de atletismo, donde los más pequeños disfrutaron de un circuito de, de obstáculos para demostrar pues, su habilidad, su destreza sobre la bicicleta Y bueno, pues la cita contó con una participación de unos 70 niños eh, y las clasificaciones quedaron de la siguiente en manera. Eh, bueno, los tres primeros clasificados eh, de primero de, de esa de primaria, educación eh, primaria. Eh, primero fue Inés eh, González Macías, una chica se llevaba la victoria, segui, eh, segunda posición para Javier Menache Fernández y tercera para Jairo Ríos Medinilla. Eh, en cuanto al curso de segundo primer clasificado Antonio García Campón, segundo clasificado David García Checón y tercer clasificado Juan Diego Fernández Gámez eh, los de tercero pues hubo dominio femenino porque la victoria la campeona fue Alejandra Sánchez Venegas seguida de Natalia Barreno Cordón y en este caso el tercer eh, clasificado fue José Miguel Blanco Gutiérrez para los de cuarto pues victoria para Noel Sevilla Sañudo seguido de Sonia Monterrubio Rosado y Marta Vilches Pérez. Y, y por último los de quinto, campeón Alejandro Calvo Richarte, segundo clasificado Pablo Romero Díaz y tercera clasificada Inoa Vega Mulero. Como pueden comprobar las clasificaciones fueron mixtas y vemos que eh, bueno hay una gran presencia de, de chicas, de niñas. Eh, no estoy todavía a disposición de decir, de decir que la participación fuera... Eh, mitad y mitad, pero muy, muy alta participación femenina y además lo hicieron bastante bien sobre, eh, repetimos, ese circuito de habilidad. Y con eso nosotros nos vamos a despedir, no hay tiempo para más. Hoy hemos dedicado todo el día enteramente al deporte del ciclismo, pero la ocasión la pedía desde luego con lo que han hecho los ubriqueños este fin de semana. Volvemos mañana con más asunto Mañana sí vamos a hablar de esa consecución del Campeonato de España por parte del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva Fiscal en esa modalidad de corcheo mar liga de clubes, será mañana a partir de las 5 y media de la tarde, ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Break muchas gracias por su atención, que pasen, una feliz tarde